Eh, rendirle homenaje a José Ignacio Rucci, eh, el ex eh, titular de la CGT en la década del 70. Esto había generado algún cuestionamiento interno eh, dentro del FREJUPA. Eh, para charlar un poquito de este tema estamos en comunicación con el dirigente del Partido Comunista aquí de la provincia de La Pampa, Carlos Urmente. Eh, Carlos, eh, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Pablo. Buenas eh... Soy miembro del partido comunista y sindicalista acciones ah, sí. con una agrupación sí. sindical mm. por eso creo que eh, decidimos darle una mirada sindical y política a la situación mm. es decir desde que estamos primero voy a hacer una introducción breve no quiero ser pesado a ver pero digamos en un sistema capitalista de producción siempre ha habido dos posiciones antagónicas en el movimiento obrero argentino y en el mundo los que colaboran con el capitalismo, con el patrón, y aquellos que lo com combaten el capitalismo. El Partido Comunista Argentino tiene una identificación muy clara con la figura de Agustín Tosco, que no era solamente reclamar salario en un pacto social, sino que tenemos que preparar la conciencia de los obreros para un cambio más profundo. Es decir, las calamidades que vemos hoy, eh, el producto del capitalismo, pandemia, pobreza, desigualdad, es eso y eso hay que combatirlo. Nosotros no estamos para darle al obrero las miserias que le deja el sistema capitalista, las migajas, sino que hay que discutir cosas de fondo como es el tema de la distribución de la riqueza, el tema del capitalismo y la propiedad privada. Pero bueno, por eso siempre hubo dos posiciones antagónicas en el sindicalismo. Y no nos identificamos con esta postura ruchu y por eso hicimos del Partido Comunista la necesidad de que si el FRESCUPA, al Frente de Todo, es un agrupamiento de diferentes entidades, creo que eso hay que... No sé si discutirlo, porque creo que nosotros lo ponemos posiciones contrapuestas. No sé si vamos a llegar a una síntesis, no creo. Sí. Pero digamos, respetar las diferentes identidades. Y me pareció ayer, mirando cómo lo lo aprobaron sobre tablas, los, los discursos, yo los respeto... Yo respeto toda esa visión, pero no es la nuestra. Mm. Eh, parecía, como me dice, tengo el, lo bueno, el beneplácito, que muchos compañeros peronistas me han llamado, nos han llamado y han dicho, estamos de acuerdo con ustedes. Mm. Pero bueno, eh, respeto el, la decisión, pero no es lo que nos identifica, por eso pedíamos la necesidad de retirar ese proyecto, porque creo que es una afrenta a todos los compañeros que hemos apostado en principio a Unidad Ciudadana, al frente de todos para sacar a matri al neoliberalismo de, de la argentina y ah. eh, carlos esto lo, se lo pudieron plantear directamente a, al legislador montesdioca que fue el que impulsó o, o alguien algún diputado de diputada no no eh, fue eh, hicimos algo público mm. que porque era algo urgente sí. eh, en realidad no sé eh, cuál era el motivo puede haber varias lecturas pero creo que lleva a discutir cosas que no sé si es el momento, en algún momento tendremos que dar ese, ese debate, y no sé si vamos a llegar a una síntesis de acordar también. Mm. Eh, en el Frente de Todos, en el Frescupa, conviven diferentes entidades y diferentes interpretaciones. Eh, Desde algún ayer se... a mí sí. me, me, asombró, mm. me asombró que la derecha, el PRO, los radicales y el Frejupa votaran por unanimidad. No. Un compañero peronista me dice, parecía la Unión Democrática. Eh, pero bueno, eh, respeto la opinión de montesdioca de, de, de Robledo, desde su identidad y su identidad peronista, que no es la única identidad peronista, porque, vuelvo a decir, compañeros que tienen otra trayectoria, otra visión, sí. tenían otra interpretación, pero creo que hacia adentro del frente de todos Lastima, lastima esta, este autoritarismo, es decir, hago lo que quiero y no me importa nada. Mm. Eh, me parece que necesitamos un proceso que el frente de todos, eh, más allá de un frente electoral, se constituya como un frente político que exista representante de cada fuerza, y se vaya discutiendo, reconociendo que el partido justicialista, la identidad peronista, que yo respeto mucho, mm. es mayoritaria pero creo que hay otras identidades que nos merecen un poco de respeto por la historia de lucha que hemos tenido en la República Argentina. Eh, eh, Carlos, eh, ¿por qué eh, de, de distintos sectores cuestionan que eh, el homenaje este a Rucci vendría a apoyar esta falsa teoría de los dos demonios? Explicanos un poco, a ver. Sí, yo creo que hay datos eh, no saldados del debate histórico, inclusive el libro eh, Operación Traviata deja muy... Eh, algunos claroscuros, hay otras lesiones, otras teorías sí. y yo creo que acá eh, viene a lo que ha habido un debate es decir, eh, eh, eh, es decir eh, cuando uno entiende que la historia de la humanidad el conflicto ha sido el proceso histórico lo que ha dinamizado el, las sociedades sí. vos te parás de un lado del otro y bueno el vendría a refrendar un poco la teoría de los dos demonios, siendo bueno, eh, hubo de un lado y de otro. Sí. Yo creo que acá la diferencia que hubo es que los que mataron en nombre del Estado, como la AAA y todo lo demás, sí. y la, la autoridad, el, los militares sí. tuvieron la oportunidad de un juicio. En cambio, los compañeros 30.000 desaparecidos se los chuparon y se los tiraron al mar. Más allá de la discusión histórica, que es un debate que nos debemos los sectores revolucionarios y progresistas, de, de ese proceso histórico. Pero creo que la idea es alimentar esa teoría, que para mí lo único que hace es jugar, hacerle un favor a, a la derecha continental, eh, me parece. Esa es nuestra interpretación. Está bien. Está claro. Eh, sentís que no fueron escuchados entonces dentro de Frejupa, porque bueno, vos... No, yo creo que no fuimos escuchados y vuelvo a decir, no nos íbamos a poner de acuerdo con la visión que tiene Robledo, Montesdioca, no. etcétera, etcétera. No nos íbamos a poner de acuerdo porque tenemos otra interpretación de la historia. No. Lo que nosotros es que, que, que los compañeros peronistas comiencen a reconocer que dentro del Frente de todo y Lufrescupa hay otras identidades y nos tienen que respetar mm. es decir, el peronismo, el anarquismo el comunismo, el socialismo ha formado parte de la historia argentina, de los procesos de lucha del movimiento obrero mm. yo destaco el 17 de octubre destaco la revolución del parque eh, la semana trágica eh, Tosco eh, y creo que tenemos que desandar un camino de discusión, de respetar esas identidades, me parece. Es nuestra interpretación. Mm. Y del punto sindical, nosotros eh, como revolucionarios nos identificamos totalmente con la figura de Agustín Tosco. Ah. La necesidad de esclarecer al obrero su rol que juega en la sociedad y la necesidad de abolir el sistema capitalista que es el, lo que produce la pandemia en este mundo de desigualdad. Mm. Clarito, entonces, Carlos, eh, no sé si querés agregar algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, pedir, yo creo que necesitamos en cada distrito a nivel nacional eh, la necesidad de constituir una mesa ya como frescupa, donde contenga todas las entidades, como frente de todos, y discutir también cómo vamos a dar la batalla cultural que nos está dando la derecha, y eh, cómo afrontamos el enemigo central que es eh, la derecha continental. Creo que esto es clave, si nos equivocamos de los momentos eh, de la historia política, vamos a estar eh, vamos a terminar, me parece, equivocándonos, nada más que eso. Bien, muchas gracias Carlos, que tengas buen día. Gracias, un abrazo. Bien, eh, Carlos Umente, es sindicalista eh, e integrante también del Partido Comunista aquí en la provincia de La Pampa, pasaba por la mañana cremesera.